Que en se realidad no esta asamblea para... tendría eh, básicamente tiene que evaluar lo que ha hecho y cómo va a impactar este, el tema de lo que a todo el mundo sabe que va a pasar el día el sábado cuando reciban los, los depósitos en supuestas bancarias que están los despuestos de día de paro nuestras asambleas anteriores siempre han recudido el tema de los despuestos del día de paro así que una vez más no solamente lo vamos a recudir, sino que vamos a exigir que cualquier propuesta que mejore la de rechazada por la Asamblea Provincial tiene que contener inexorablemente el descuento de las sanciones que se le han aplicado los compañeros por adherir a medidas de fuerza por la Asamblea Departamental. Así que eso seguramente en las restricciones finales debe estar como imperativo. Eh... Voy a tratar de ser breve y sintético. Estas apreviní viene discutiendo en la, en la línea en la línea de la discusión salarial. Le planteamos que en cada en cada movilización, en cada encuentro y demás en redes y en cada delegación aparecen otros componentes de alguna manera enturnean el debate salarial. No está mal que funcione, pero que realmente nos alejan de, de lo que tenemos que realmente resolver, si es que realmente lo tenemos que resolver. En nuestra organización, la historia de la paritaria y demás, intenta siempre buscar acuerdos con el Ejecutivo. A veces se logra de forma más o menos sencilla, y hay otra que se empujan más pase, Necesitamos recorrer las medidas de acción directa, pagos, las organizaciones para poder mejorar las ofertas. Pero hay un elemento que funciona ahora, que pareciera ser como que cada propuesta salarial, incluso que mejora la anterior, aparece como rechazada, evidentemente porque no alcanza, pero no da pistas tampoco de cuál es el horizonte de expectativas para poder lograr acuerdos la línea de pobreza una de las preguntas que nos hacemos pues, reiteradamente en cuanto a la ley que vamos a paritaria y una que reiteradamente pide el gobierno es saber cuán lejos o ser que estamos de acuerdo porque ellos han hecho dos propuestas rechazadas por la afectación presupuestaria correspondiente entonces bueno preguntan cuán lejos o cuán cerca estamos de esa, de lograr acuerdos. Hay propuestas que están en la línea del acuerdo, hay propuestas que son tan profundas, y tan, con demandas tan, tan altas, que es muy difícil que lleguen acuerdos. Entonces está bien que se haya notado la asamblea, que se haya unos las delegaciones, pero evidentemente que si uno está en la línea de buscar acuerdos, tiene que tratar en lo posible de ser un poco amable para buscar acuerdos ahora si no se pone la vara muy larga, por, por más que sea justo y necesaria que sea larga aparece en la negociación como que en realidad las demandas son tan profundas y tan largas que pareciera que no se busca, ¿no? entonces una de las preguntas que vamos a hacer, los cuatro compañeros lo estamos negociando preguntarle a la Asamblea Provincial, saber si estamos haciendo una esta tarea o no, porque realmente robamos propuestas, son rechazadas, robamos propuestas, son rechazadas. Podemos inclusive volver a buscar una nueva oferta, si es rechazada nuevamente. No solamente vamos a quedar medio mal en los cuartos de camino sino todo en la organización, porque pareciera que la organización más corrida, que no en realidad hay una cuestión velada de que no quieren llegar a acuerdos y que en realidad quieren optimizar la conflictividad por las razones que se le da, no se indica, lado del señor gobernador el de que hay con la economía, que es cierto el despelote que hay con el Fondo Monetario, que es cierto que hay con la inflación, que es cierto, de la de la que es cierto cosas ciertas pero en esas cosas ciertas, también es cierto que el Gobierno Provincial ha hecho tres cosas. Ha pagado el 10% de febrero, va a liquidar el 10% de marzo y va a hacer los de dinero. O sea, también en otra parte actúa, o hace, o produce hechos que a uno le puede o no. Hemos sacado publicados de prensa repudiando esa metodología bilateral de depositarlo en el 10% y el 10%, pero claro que el gobierno de la provincia, frente a la falta de acuerdos, empieza a fragotear nuestro activo político y nuestro sindical, que es la movilización y las marcha entra a meter dudas, por eh, lo a los compañeros, yo creo que no, no, no, no lo está logrando, pero no voy a hacer cosa que en algún momento le doble y sea en el que, de alguna manera, da los aumentos sin actuar. Vamos a repasar, vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora, es mucho y es muy significativo. En la primera propuesta, el Poder Ejecutivo nos propuso 10% de febrero, 8% en marzo, 12% en mayo y 10% en julio. Un 40% que con el 2 2,5% o se levantara el complemento inicial de todos los cargos de escalafón entre 1 y 4 años de 15% a 20% daba 42,5% en los pisos. Esto está en línea con la paritaria nacional, elevó el piso salarial de 90% y 130% y estaba, un, estaba mejorado un poquito en el tema que empezaba desde febrero y no desde menos. Aplicaba la cláusula de garantía, el mayo de junio se superaba la inflación del 30% y del 40% y nos discutir en ah, Esa primera propuesta fue rechazada. En la segunda sentada, estuvimos discutiendo hasta el 24 de marzo, el gobierno propuso mejorar la anterior, ratificó el 10% de febrero que ya había liquidado, y había depositado, en marzo en vez de 8 puso 10, en mayo en se puso 10 y levantó julio a junio obrando alidad ratificó el 2,5% en el piso para que se un poquito más en los rubíes iniciales poniendo el complemento inicial no en el 15, sobre el 20% de antigüedad ratificó la cláusula de garantía la cláusula de gatillo para mayo y julio en 30 y 40, si la inflación se iba el río de 30 lo pagaba y yo de 40 lo pagaba. Y agrego el tema jubilatorio. Han pedido por nosotros del 82% de FUNIL y que el diferimiento de 60 pasar a 30 días para todos. Bueno, los compañeros algunos dijeron que es lo mismo en 40, obviamente que es lo mismo 40, pero no es lo mismo en la plata del concilio de los compañeros ni en la caja del Estado no lo mismo pagar 40 un mes antes y con medio alinando pagar 40 el mes y mucho más barato para el Estado y mucho menos plata para nosotros pagar 40 en julio que pagarlo en junio o sea tener 10% más antes con parte de la antigüedad y parte del alinando bueno, esta pregunta también fue rechazada. entonces la pregunta que nos hacemos que los cuatro lanzadores es que falta o qué horizonte tendríamos que tener para poder llegar a acuerdos obviamente si son 200.000 de básico ya con cláusula gatillo 250.000 la verdad que tendría que darnos la asamblea una orden de no negociar más porque no vamos a llegar jamás a ese lugar con la sindical tenemos que hacer una revolución social tendríamos que de alguna manera expropiar todo el en, a todas las multinacionales cambiar la estructura del Estado ay, ay, ay, ay. atacar los puertos oh, podríamos hacer una redistribución de la renta nacional distinta Bien, pues sí. Claro. ¿Quién quiere evolucionar? Me parece que la estructura sindical no da para hacer una revolución, pero bueno. Es bueno que nos garantiemos, bueno que tengamos utopías, pero también es bueno que tengamos algún marco de realidad y de posibilidad de hacerlo. Bueno, estamos parados que no vamos a seguir negociando si hay de vía de pago. Pero lo que hace el gobierno si es que se adviene a discutir este punto que para mí me parece que es central nos va a decir la contracara que no va a haber descuento de vía de paro si hay acuerdo no puede haber devolución de vía de paro sin acuerdo o sea, no podemos, si, si no puede seguimos discutiendo y después le digo la respuesta si me gusta o no me no, no, te no, no, no, no, Normalmente, normalmente ¿sí? la contraparte, las contrapartes, entonces cualquier contrato, nuestro, si contratamos algo, si entramos la auto, si no, siempre hay una contraparte, no es que yo lo digo lo que se me da la gana, y yo no tengo que responder lo que quiero, siempre hay una negociación, una contraparte. Yo creo que es prevalente en estas discusiones no después de los de La contracara de eso es que hay acuerdos. Bueno, ¿Qué acuerdos? ¿Qué cosas hay que mejorar la ¿no? misma propuesta rechazada? Para que cuando los negociadores recibamos una oferta y vayamos a la base, no haya un nuevo rechazo. En la cual ratifique los depuerdos y habilite a seguir respondiendo. Porque no nos descontaron los 4 días y los 5 días, no nos descontaron los 2 días. Tres, y no a tres, tres. Entonces, bueno, una de las preguntas que la Junta Ejecutiva y nosotros cuatro debemos exponer es precisamente eso, que vayamos despejando para que tengamos finalidad, para que no aparezcamos como traidores, para que no nos digan la renuncia, para que no nos digan que no tenemos que ir en sindicato. Porque estamos haciendo una cosa que no haya votado la Asamblea Provincial porque que yo sepa, ah, no tenemos ninguna posibilidad nosotros sí, por lo no de irme huyendo de la organización porque no, va, no se va a ver bien para el conjunto de la ausencia y no se va a ver bien también para la historia humana no lo voy a hacer en cuyo caso, yo les pido un acto de sinceridad en serio si los compañeros consideren de que hay que seguir este conflicto hasta después del 25 de junio, que las elecciones de Provincial de de brazos, que nos llegan descontando, el gobierno pague lo que de la caña. No, no nos cruzamos de brazos, luchamos. Si sí. quieren ¿Sí? que le pongamos fecha a la elección del sindicato, y hasta después de la elección del sindicato, seamos sinceros, Digamos que no es un problema salarial, vamos a, seguir, vamos a seguir haciendo todos los paroles sociales porque queremos conducir el sindicato, queremos echarle el sindicato como dicen los calles. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener ningún acuerdo porque nuestro propósito, además de la cuestión salarial vinculada a los pisos salariales que tienen con el SEMA, es echarle el sindicato. Está bien, está mal. Un noble propósito, un noble propósito de querer renovar la conducción del sindicato. A mí un noble propósito a nosotros decirle que no lo vamos a permitir. O por lo menos lo vamos a militar para que no suceda. Así que, bueno, primera invitación. Sinceramiento. Necesitamos insumos para saber qué le tenemos que decir a la contraparte para que nos devuelven los descuentos de de paro y nos haga una propuesta que pueda ser afirmativamente votada en las escuelas seguimos en una línea muy noble muy digna idea está muy ingenua de preguntarle a todos los docentes ingenua. a todos los docentes a todos los docentes que no le va a pasar absolutamente nada si hacen los padres o no hacen padres, si quiere la organización, no, no contribuyen a la organización ni pagan nada a la organización les preguntamos a ellos por generosamente no, generosamente no ese, corresponde sí, claro que corresponde, corresponde también corresponde no hay con la organización también corresponde que aquello que venimos militando y poniendo hace mucho tiempo plástico en nuestro bolsillo no nos destruya la organización eso también corresponde no le vamos a entregar 70 años de historia, no años de historia bueno, así que compañera presidenta yo viví un debate sobre, él, sobre él, qué es lo que quieren los compañeros porque si no sabemos lo que quieren los compañeros difícilmente le podamos decir al gobierno qué es lo que pretendemos no es contestar